En a Marcelo Pedeontra, el subsecretario de Trabajo de la Provincia de la Pampa. En primer lugar, lo que hay que decir es que la provincia, eh, digamos, se encuentra con esta problemática por una decisión unilateral de la empresa de abandonar los servicios. En función de eso, el ministro ya está trabajando, pero es una situación bastante difícil porque es una, eh, digamos una licitación que establece un tiempo de un año, y acá estamos hablando con trabajadores que tienen más de 15, 20 años de antigüedad, lo que es una situación que vamos a atender, pero vuelvo a repetir, la, yo me anoticé esto en el día de ayer, porque eh, Oces me lo presentó el problema, me presentó algunas objeciones que tenía con esto, y ya hay un equipo de obras públicas trabajando para solucionar esta problemática. ¿Cómo se puede solucionar <ríe> Me parece que en esta circunstancia vamos a tener que negociar en la buena voluntad de quien, quien tome el servicio, o bien, y en esto no soy la persona autorizada porque no conozco cómo están las negociaciones, eh, ver si hay alguna oportunidad de que Duma se quede. Uh -huh. Que es una decisión empresarial y una negociación que no va a pasar por la subsecretaría de trabajo. Lo que sí nosotros tenemos que ver, que es, son personas de 50, 50 y pico de años, que tienen toda una historia adentro y que eh, se puede haber afectado su, o su derecho a indemnización, que puede pasar, o sobre todo estando tan cerca de la edad jubilatoria, recordemos que los choferes se jubilan a los 55, eh, que no puedan haber realizado esto. Pero bueno, vamos a estar atentos para ver cómo, cómo hacemos. para que esto... yo, yo no sé si vos te acordás, eh, nosotros tenemos un antecedente, que es cuando eh, Plaza le da el servicio de autobuses de Santa Fe. Nosotros nos sentamos con el Intendente en aquella época y le dijimos, bueno, las condiciones son estas y a los trabajadores hay que tenerlos en cuenta y que cuando se transfiera la llave del comercio va con esta carga. En la negociación se puede poner de que quien asume, quien asume el servicio tome a los trabajadores con su antigüedad o bien Quien se va, pague la indemnización y con eso se suple. Pero, vuelvo a repetir, una situación que tomamos ayer conocimiento. Estamos en, en contacto con obras públicas, estamos en contacto con el gremio y estamos en contacto con el apoderado de la empresa. ¿Me sorprendió esto de Dumas? Y a, a mí sí, porque no estaba en la problemática diaria. Eh, como cualquier ciudadano, uh -huh. te levantás un día y Dumas... A ver, para los pampeanos, Dumas es una empresa está identificada con nosotros, pico hasta en las cargadas, cuando en el fútbol te dicen, a vos te dicen Duma, vas hasta pico y volvés, es un parte del folclore la, la Duma, y con esta decisión, pero bueno, son decisiones empresariales que el Estado tiene que salir rápidamente a reacomodar, el servicio pico Santa Rosa, pico Casté, son servicios fundamentales, hasta te diría para la organización educativa, productiva de la provincia de La Pampa, pero bueno, que, que se quede tranquila la población, que Jurito Barger, el Ministro de Obras Públicas, está eh, trabajando arduamente para darle una solución a una problemática difícil en pocos días. Bien, este cambio de tema, tema paritaria ¿Cómo ves la negociación? Ya los premios plantearon que era insuficiente lo que, lo que propuso el gobierno. Mirá, yo lo que te voy a decir es que es difícil entrar en una discusión de porcentuales porque la situación diaria del país va llevando que ningún porcentual sea el suficiente, porque si vos lo mirás, la interanual, lo que el gobierno de la provincia de La Pampa, de julio a julio, de mayo a mayo, de junio a junio, tómal, nosotros estamos por encima, pero acá hay una realidad, el, el poder adquisitivo del dinero ha perdido su eficacia, entonces los trabajadores, sobre todo de la categoría más baja, tienen una legitimidad en el reclamo, pero para que esa legitimidad sea Cubierta, tenemos que hablar de un 150% de aumento. Ahora, también nosotros tenemos hoy un Estado que tiene eh, una situación delicada desde lo financiero y nosotros no podemos ser demagogos a la hora de ofertar. nosotros Ahora, me, me, me deja muy contento de alguna manera por decirlo, la actitud de los responsables de los gremios. Que si bien, obviamente ellos consideran que no es la oferta que ellos esperaban, tienden puentes para seguir charlando, para seguir negociando, porque esta es una oferta de coyuntura. Aquellos que, digamos, hablan de una suma fija se equivocan. Nosotros, con la masa dineraria que teníamos, tratamos de hacer una oferta que tuviera que contemplara el no achicamiento de las escalas salariales, por eso un porcentaje que produce que los que más ganan sigan estirando, pero tenemos una problemática en los que menos cobran. Y bueno, esto significa una oferta de coyuntura. Durante cuatro meses algo va a entrar al sueldo, pero entra dinero constante y sonante. Y nos deja la posibilidad de otear el año que viene para ver cómo viene el tema de la inflación. Sí. A ver, si los parámetros macroeconómicos del país no se revierten el año que viene, nada va a alcanzar. Porque no te alcanza a vos, no me alcanza. Nada va a alcanzar. Todo se va a, a, a distorsionar. Hasta un momento no va a aguantar. Ahora, Vamos a tener un poco de credibilidad que, está bien, nos corrieron el primer semestre, el segundo semestre, ya hablan del, segundo, del primer semestre hasta del segundo trimestre. Pero en algún momento hay que reactivar esto, tenemos que achicar la pauta por, por noticias extraoficiales nacionales. El gobierno nacional en el presupuesto está previendo una inflación del 17%. Yo no la creo, pero vos te imaginás que si nosotros tenemos el país otra vez a los niveles de un 42%, va a explotar, ahora nosotros entendemos, o entiendo yo particularmente no hablo del grupo, que podemos tener una inflación del 28 vas a arrancar con un piso del 36, 37 con lo cual ya hay inmediatamente un signo de recuperación del salario, Y después veremos la recomposición del salario hoy estamos haciendo una oferta en un contexto nacional donde vos estás viendo que ya hay amenazas de paros, porque no abren paritarias nosotros teníamos un compromiso y llevamos lo que teníamos Vuelvo a repetir, entre la necesidad de nuestros trabajadores y la posibilidad, quizás estamos muy, muy, muy distantes, pero hay una voluntad de seguir buscando un punto de equilibrio, aunque no sea la satisfacción de lo que están pidiendo los trabajadores. La palabra del subsecretario Pedionta. De